Siénto, por favor. Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20.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 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Qué hace el Dios fuerte y celoso? Visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es de reposo ¿para quién? para Jehová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 Y no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, codiciarás. Esos son los diez mandamientos establecidos por Dios para que el pueblo los guarde perpetuamente, dice la Escritura. Y entre esos diez mandamientos está el cuarto. Y el cuarto mandamiento está en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hemos explicado que el día de reposo no fue anulado. Es parte de la ley moral. No se puede anularlo ningún versículo del Nuevo Testamento dice que el día de reposo fue anulado lo que sí sabemos por la palabra es que fue cambiado de sábado a domingo y hoy en día no le llamamos día de reposo sino el día del Señor porque un domingo fue que Jesús resucitó de los muertos pero estamos obligados a guardarlo estamos obligados a santificarlo la palabra santificar la Biblia nos llama a nosotros santos todos los que componemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ¿cómo somos? santos nosotros pensamos que un santo es aquel que tiene una oreola encima está vestido con un manto y que no lo ha metido pecado la palabra santo tiene un significado y la palabra santo significa apartar porque usted y yo somos santos porque dios nos ha apartado del mundo y nos ha hecho su pueblo fuimos apartados del pecado para quién para dios cuando la Biblia dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, significa para qué, para qué, para apartarlo, tenemos seis días para trabajar, para hacer todo lo que está en nuestro corazón, que sea correcto lógicamente, para nuestro deleite, para cumplir nuestras cosas, pero el séptimo día es para quién, Para Dios. Dios lo escogió para santificarlo, para que los hombres lo apartáramos para él. Dios tomó un día para sí. Mire como Dios es de bueno, ¿cuántos días nos regala de la semana? 7. ¿Cuántos nos da a nosotros? 6. ¿Cuántos apartó para él? 1. No es generoso Dios. Dios hubiera podido decir, temen seis días a mí, cojan uno para ustedes. En uno defiéndase, consigan su comida, trabajen, hagan lo que esté moralmente correcto, pero el resto de la semana para mí. No, Dios establece seis para nosotros, uno para Él. Uno, que es el día del Señor, es el domingo que celebramos la resurrección de Cristo ahí fue culminada la obra de nuestra redención Cristo murió en la cruz por nuestros pecados pero fue resucitado para presentarnos justo delante del Padre para santificarnos, para presentarnos perfectos y ese día lo celebramos nosotros es el día del Señor, no es un día nuestro entonces el mandamiento empieza diciendo acuérdate haz memoria no te olvides porque muchas veces en los afanes de la vida nos olvidamos de separar el día del Señor hoy en día la gente está tan afanada que tiene tiempo para todo menos para el Señor entonces santifíquelo Dios lo estableció para él Nuestra obligación es acordarnos que ese día fue apartado exclusivamente para quién, para Dios. Entonces vamos a ver cómo se santifica, ya hablamos cómo se profana, cómo se profana el día de reposo, cuando lo dedicamos para nosotros, cuando lo dedicamos para el trabajo y nos hemos olvidado que cuando Dios envió el maná, el sexto día daba maná para ¿cuántos días? Para dos. O sea, Dios multiplicaba de tal manera que alcanzara para la provisión del día de reposo. Nosotros a veces pensamos que tenemos que trabajar porque si no trabajamos no nos alcanza. Pero Dios ha prometido bendecirnos si nosotros separamos el día de Él, si nosotros nos dedicamos a ese día. Entonces quiero que miremos Isaías capítulo 58 que ahí nos muestra la manera de santificar el día de reposo o el día del Señor Isaías 58 versículo 13 Si retrajeres, esa palabra retrajeres, ¿qué significa? ¿Qué es retraer? O sea, si te esforzares por no hacer, si retrajeres si te esforzares por no hacer en el día de reposo de hacer tu voluntad en mi día santo entonces vamos a empezar a ver cómo santificamos el día de reposo retraernos de hacer qué nuestra voluntad o sea que el día de reposo es para hacer la voluntad de quién el día del señor es para hacer la voluntad de quien del Señor y tenemos que retraernos de hacer nuestra voluntad no es que yo quisiera hacer esto eso es lo que Dios te manda en el día santo no es que yo quisiera dedicarlo a un paseo hago una pregunta es tu día o el del Señor usted y yo Tenemos que esforzarnos para no hacer nuestra voluntad en el día santo del Señor. Esa palabra santo es en el día que Él, ¿qué? Ha apartado para Él. Nosotros, los domingos, que es el día del Señor, por lo general sacamos para dedicar cuántas horas al culto, dos máximo tres horas pero pregunto esas dos o tres horas es todo el día el Señor o el día cuánto dura cuánto dura un día 24 horas y nosotros por la general cuánto le dedicamos 3 y yo no estoy diciendo que mañana todo va a ser de 12 horas no sino que tenemos que aprender a dedicar el día al Señor y no lo hacemos uno cuando estudia la historia de la iglesia uno se da cuenta que para los cristianos era de gran estima el día del santo del Señor y los cristianos le dedicaban todo el día al Señor ah pero pastores que yo no tenían televisión no tenían piscina donde ir a bañar no tenían esto, no tenían lo otro si sí, tal vez no lo tenían pero tenían otras cosas y ellos se retraían de hacer qué su voluntad en otras palabras sus qué nuestra voluntad es que nuestros deseos y no todos nuestros deseos son malos hago una pregunta es malo trabajar no pero no es lícito hacerlo en el día del Señor Ah no es que todo el mundo lo hace acuérdese de esto la mayoría de gente es desobediente y es rebelde y no tienen la palabra de Dios pero nosotros sí la tenemos porque el mundo camina desenfrenado a conseguir riqueza eso no quiere decir que nosotros caminemos desenfrenado al mismo propósito Dios nos puede bendecir si nos dedicamos seis días o sea no estoy hablando hay cosas lícitas en, los días de la semana pero que no son lícitas el día del Señor porque el día del Señor tenemos que retraernos de hacer su voluntad es el día santo del Señor, el día que Él ha apartado para sí y nosotros no podemos olvidarnos de eso el problema es que el mundo, el problema es que la sociedad y el problema es que los cristianos se han olvidado de que el día domingo es el día del Señor y no es para hacer nuestra voluntad es para hacer la voluntad de quien? de Él en su día santo entonces lo primero retraernos esforzarnos por no hacer nuestra voluntad porque es el día del Señor es el día que Él quiere que nosotros le dediquemos es el día que Él nos manda que nosotros le dediquemos a Él por eso el mandamiento empieza ¿qué? acuérdate tenlo siempre presente y el gran pecado de la humanidad es que no lo ha tenido presente nuestros gobiernos lo habían establecido como un día de descanso total pero ¿qué pasó? el capitalismo hizo que los gobiernos dijeran listo pueden trabajar los domingos pero páguenlo dos o tres veces porque nuestro gobierno diga que es lícito trabajar, no es que nosotros tenemos que someternos al país si sí, la Biblia nos manda someternos a las leyes de nuestro país mientras esas leyes no quebranten la palabra de Dios si las leyes quebrantan la palabra hasta ahí que nos sometemos nos sometemos hasta que los mandamientos o las leyes de un país no quebranten la palabra, cuando la quebrantan ahí les decimos nos sometemos a lo que es justo y moralmente correcto pero como el cuarto mandamiento es de la ley moral es inmoral es inmoral trabajar el día domingo es inmoral hacer cosas que son lícitas en otros días pero no en el día del Señor entonces vamos a esforzarnos vamos a retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad no vamos a correr tras los deseos de nuestro corazón, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos en ese día, a santificarlo y apartarlo completamente para Él, amén esto es lo primero retráete uy pero pastor hermano eso sería una carga como vamos a dedicar un día completo que tenemos que ponernos a hablar todo el día a leer la Biblia todo el día ya hablamos de que hay cosas ilícitas en el día del Señor vimos que hacer obras de misericordia es ilícito se acuerda que que si un caballo o un mulo o un asno o una oveja se cae en un pozo en el día del Señor en el día de reposo hay que sacarlo claro porque es una obra de qué de misericordia mire la iglesia histórica cristiana ha enseñado que los trabajos de misericordia son lícitos a un domingo como cuáles un médico tiene que traer un domingo claro si hay un accidente y no hay médicos en un hospital, se muere la gente. La labor que hace un médico es una obra de qué? De misericordia. Algunas organizaciones de socorro, imagínense los bomberos, lógicamente pues no trabajan todos, pero los bomberos que no traen un domingo y se está quemando una casa, o sea que esa labor que hacen ellos que es aunque hoy en día se conocen como labores humanitarias nosotros sabemos que son obras de misericordia ciertos trabajos es lícito hacerlos a nosotros se nos permite hacer obras de misericordia los días domingos obras de misericordia visitar enfermos obras de misericordia hacer todo lo que es correcto para ayudar al prójimo eso son obras de misericordia y son lícitas son lícitas cualquier día y son lícitas el día domingo miren es una carga para el cristiano acordarse y guardar el día de reposo en el mismo versículo dice si te esforzares por retraer tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamar delicia el día del Señor para nosotros qué es deleitoso hay un versículo en uno de los salmos quiero que me ayude a buscarlo, salmo 34 perdón, salmo 37, 4 Salmo 37.4 Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. El día del Señor es un deleite y tiene que ser un deleite para nosotros. ¿Por para nosotros no es día de tristeza, es día de gran alegría, es el día que recordamos la resurrección y para nosotros es un deleite dedicarlo al Señor, no debe ser carga, ay no, ya llegó el domingo, qué bueno decir ya llegó el domingo, es el día del Señor, me voy con mis hermanos a celebrar el día santo, Y voy a dedicar a hacer obras de misericordia. Y voy a hacer lo que es correcto. Y es la voluntad de Dios en este día. Y para nosotros tiene que ser ¿qué? Deleitos. Mire, si alguno de nosotros, pues yo sé que la mayoría de todos, de alguna manera fuimos novios, o las muchachos o las mujeres fueron novias. ¿sí? Yo nunca cuando fui a visitar a Rosalba yo decía ah, Llegó la hora de visita, al revés, todo el día pensaba en la hora en que yo podía ir a compartir con ella, a ir a hablar, a ver cómo le había ido en el día, a compartir, a contarle mi día. Para mí era qué, deleitoso y todo el día estaba pensando en el momento en que yo me iba a ir a ver con ella. Nosotros deberíamos toda la semana, uy que llegue domingo, que llegue domingo, es el día del Señor, es el día que tengo la oportunidad de cesar todas mis actividades para dedicarlo a Él, es el día del deleite. Para nosotros debería de ser una delicia el domingo, debería de ser el mejor día de la semana, el día de quién, del Señor donde no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él, donde es el día santo, es el día que yo sé que debe ser apartado para Él para adorarlo, para glorificarlo para exaltarlo, es el día del deleite, deleítate a sí mismo en el Señor y Él qué va a hacer acuérdese, tengo que retraerme de hacer que mi voluntad para hacer la voluntad de Dios pero como ese día es deleitoso Él me va a conceder qué que se realicen mis planes, que se realice mi voluntad, que yo pueda realizar esas cosas que deseo pero no el domingo, cuando los otros días el domingo es el día de que del Señor, es el día para el deleite que nosotros disfrutamos para nuestro Señor ayúdeme un mantico en Deuteronomio Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Mire para el pueblo de Israel lo que tenía que ser llevar el diezmo al templo versículo 22 indefectiblemente diezmarás el tema no es el diezmo no el tema es el día del señor pero quiero que miren cuando ellos iban al templo a llevar el diezmo ¿cómo, cuál era la actitud que ellos deberían de tener Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogieres para poner allí su nombre Comerás el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú deseas. Y tú, familia, cuando vengas al templo a traer tu diezmo, comerás en ese lugar en el que Jehová en el lugar que Jehová tu Dios escogiere y te alegrarás tú. Y tú, familia, venir a traer el diezmo para el pueblo de Israel y gozarse delante de Dios era la manera en que ellos tenían que hacerlo. Cuando nosotros venimos el día del Señor al templo, Cuando decidimos y nos acordamos guardarlo y apartarlo para Él y santificarlo. Tiene que ser para nosotros una delicia y tiene que ser para nosotros motivo de gozo. El domingo no deberíamos de venir con caras tristes ni alargadas. Es el día deleitoso, es un día de deleite, es un día grato para nosotros. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos de y nos alegraremos en él, dice el Salmo, es el día del Señor, debe ser para nosotros, motivo de gozo, y de alegría, deleite, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios, y es un día de deleite, y de gozo, una, delicia, ustedes han comido algo rico, cuando lo prueba usted que dice esto es una que feliz lo disfruta lo delicioso lo disfruta como se lo come usted usted dice cosa tan rica y se lo come feliz yo he visto gente hermano comiéndose un limón que a los demás le pone la cara agria pero ellos como hacen lo disfrutan para nosotros el día del Señor debe ser un día de disfrute una delicia un día de alegría, de gozo donde debemos venir a alegrarnos tú y tu familia, sería lo mejor pasarlo en familia gozarnos en el día del Señor en familia lo tercero dice y lo llamar es delicia santo glorioso de Jehová. Es un día que. Glorioso. Esa palabra glorioso para usted que es. Grande, majestuoso. Es un día. Fuera. De lo normal. Porque es el día del Señor. Y dice y lo venerar es. Esa palabra lo venerar es es lo mirar y lo observar es con gran respeto hay gente que venera su día de cumpleaños ¿sí, no? y cuando llega gente que dice yo en el día de cumpleaños mío yo no hago nada lo dedico para mí lo disfruto salgo a pasear y miran eso con gran que Respeto, no permiten, otra cosa, hoy el hijo de mi hermano de Dios estaba cumpliendo años, o está cumpliendo años, y nosotros estamos en la reunión de presbiterio, él me decía César yo me quiero ir rápido, hoy es el día que mi hijo cumple años, quiero estar con él, para él el cumpleaños de su familia es un día de qué, De gran respeto si él no lo pasa con su familia siente que los está que y respetando eso eso debe ser el día de no, del Señor para nosotros si no lo pasamos con él debe causarnos de, nosotros estamos ir respetando al Señor es el día del Señor tenemos que estar con él tenemos que estar juntos y unánimos para celebrar el día y lo tenemos que mirar con gran respeto y cuando uno dice ese día es de gran respeto ¿qué hacemos los colombianos el 20 de julio? pisamos la bandera de nuestro país cuando suena el himno nacional Si yo estoy en un lugar público, suena el himno nacional y mis hijos están bostezando o están hablando, ¿uno qué hace? Yo, pues, que digo, cante, cante el himno nacional. ¿Por qué? Porque nosotros veneramos, o sea, respetamos los símbolos patrios. No es que los adoremos. Nosotros el día del Señor, no adoramos el día del Señor. ¿Adoramos a quién? Al Señor, pero en ese día. Nosotros no adoramos el himno, simplemente lo respetamos, porque es la obligación de todo ciudadano colombiano respetar. Pero tenemos gran respeto. ¿Saben que es delito quemar una bandera? Si yo cogiera una bandera de Estados Unidos y la quemare, eso es una ofensa contra un país. Quemar una bandera de Colombia es una ofensa. Es una falta de qué? De respeto. Nosotros a veces, hermano, el día del Señor no lo respetamos. El día del Señor, lo digamos, a cualquier cosa a veces menos al Señor. A veces hermanos, ¿por qué no viniste al culto? No es que estaba en un paseo. O oh, como se ve que no respetamos. No lo tenemos como un día glorioso, santo, delicioso esa palabra venerar es mirar con respeto pero si nosotros miramos en un lenguaje común la palabra veneración tiene que ver hacia algo sagrado o sea venerar significa respetar pero respetar qué lo sagrado o sea que para nosotros usted han visto que, que a veces dicen eso es sagrado para esa persona ir a cierto lugar tal día es sagrado o sea como decimos como que va puntual y eso lo hace que algo sagrado estamos hablando es sagrado para alguien ir al estadio ejemplo simplemente un para ello es tan respetado tan honroso ir al estadio que ya lo han hecho como un culto esa palabra venerar lo sagrado nosotros tenemos que considerar el domingo como un día de suma importancia de suma importancia yo por aquí tengo unos apuntes que ya lo dije un día pero se lo voy a volver a recordar entre los apuntes que tengo algo que escribió dice la iglesia primitiva tuvo el día del Señor que ahora observamos en gran estima fue un gran distintivo de su religión el, el observar este día San Ignacio el padre más antiguo que vivió en el tiempo del apóstol Juan tiene estas palabras que todos los que aman a Cristo mantengan santo el primer día de la semana, el día del Señor. Este día ha sido observado por la iglesia de Cristo hoy en día lo podemos decir por más de 1600 años. O sea, este día ha sido observado, pero dice, debe ser de gran estima. Debe ser sagrado para todos los que aman a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos vamos a considerar el día de Cristo o el día del Señor como un día venerable, de respeto y sagrado? Deberíamos de hacerlo hermano, deberíamos de empezar a considerarlo. Ay es que esto a mí no me lo enseñaron antes, pues se lo estoy enseñando ahora. Y acuérdese que a mayor luz, mayor ¿qué? responsabilidad a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y lo venerades, lo respetares, lo considerares como sagrado, no andando en tus propios caminos. Vuelve y repite. Vuelve y reitera. Si hay algo que la Biblia hace repetir y repetir y repetir, ¿por qué la repetición es buena? porque es el medio más seguro de aprender, cuando usted le repite le repite, le repite, le repite aprende o no aprende ya dice retráete de hacer tu voluntad y aquí dice no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad ni hablando tus propias palabras imagínese vuelve y no recuerda este día de reposo no es para nosotros es para quien para el Señor, no es para hacer nuestra voluntad, es para hacer que la voluntad del Señor, no es para caminar nuestros caminos, es para caminar el camino de quien, de Cristo y dice versículo 14 si yo considero este día como un día deleitoso santo glorioso, de gran respeto sagrado y dice entonces te deleitarás en jehová vuelve la palabra gozo vuelve la palabra alegría vuelve la palabra deleite vuelve la palabra que nos va a gustar algo deleitoso es algo que nos gusta miren hermanos y estoy hablando de todo el día no estoy hablando de las dos o tres horas de una reunión si nosotros empezamos a mirar ese día como gran respeto, de retraernos, de hacer nuestra voluntad, de no andar nuestros propios caminos, vamos a aprender a gozarnos y a deleitarnos en Dios. Sus caminos nos van a parecer caminos deleitosos, caminos de gusto. Usted se imagina una persona que ame y respete el día del Señor como la Biblia lo manda, ¿cómo va a caminar para el Señor los otros días de la semana? Oh, de lo mejor y mire las promesas ya vienen bendiciones yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha a hermano mire siempre hay promesas de bendición guardar la palabra de Dios listo hermano no lo hago por la recompensa por la recompensa vendrá siempre eso eso no se nos va a quitar la Biblia dice que aquí viene Cristo y su galardón con Él Dios es un Dios que recompensa dice la Biblia cuando ayunes no seáis aústeros y no cambies tu rostro para mostrar a los hombres que ayunas de cierto te digo que ya tendrás Tu recompensa Cuando des limosnas No muestres a los hombres que das No sepa tu derecha lo que hace O no sepa tu izquierda lo que hace Tu derecha De cierto les digo que ya tendrán que Su recompensa Pero si lo hacemos para el Señor Dice Jesús No perderán su recompensa Todo lo que nosotros Hacemos para el Señor Así no busquemos recompensa, porque sería lo mejor, lo mejor no sería hacer las cosas por la recompensa, sería hacer las cosas por amor, por deleite, por gozo, pero la recompensa vendrá. Vendrá, vendrá, eso sí no no te puedo decir cuál será la recompensa, pero si sí hay bendiciones que Dios nos dará. Si hay bendiciones que Dios nos entrega. Entonces, hoy hemos aprendido algo importante. Ya hemos visto cómo se profana. Hoy quiero quería mostrarles cómo se santifica. Retrajéndonos de hacer su voluntad, llamándolo deleite, respetándolo, llamándolo glorioso, haciendo lo que a Dios le agrada y no perderemos la recompensa. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad que nos regalas. De estas últimas 10 semanas casi que hemos hablado el día de reposo de lo que hoy conocemos como el día del Señor. Muchas gracias por los que han asistido a estas enseñanzas. Muchas gracias por los que lo han tenido la oportunidad de escucharlo en audio, Señor. También gracias por ellos Pero ayúdanos como iglesia, Señor. Sabiendo que nuestra responsabilidad. Obedecer tu palabra. Que andemos. Como hijos de Dios. Guardando sus mandamientos. Como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, que nosotros demostremos nuestro amor a ti en obediencia a tu palabra, Señor. Tus mandamientos no son gravosos, tus mandamientos no son una carga o oh rey de gloria, son deleite para el cristiano. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. El mandamiento de Dios hace sabio el sencillo. En guardarlos hay grande galardón, dice el Salmo 119. Además, tu siervo es amonestado con ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Porque tu palabra es luz, tu palabra es luz, el testimonio de Dios es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón y esto es uno de los mandamientos que tú nos mandas a guardar y que debería de producir alegría y gozo inefable, gozo glorioso en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre tus juicios son verdad Todos gustos, no hay ningún mandamiento incusto, este mandamiento es justo, santo, perfecto como dice la escritura Señor amado, perdónanos porque por la perversión que ha habido en nuestro corazón no lo hemos respetado Señor. No es que la ley sea mala, la ley a la verdad es justa, perfecta y santa. El problema ha sido nosotros, Señor, que somos pecadores, Dios mío. Pero ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a amarte, ayúdanos a amar tu día santo en el nombre precioso de Jesús deseable son tus mandamientos más que el oro que nosotros podamos desear obedecer tu palabra más como deseamos el dinero más como deseamos cualquier cosa en este mundo Señor y gracias porque tu siervo y tu iglesia además es amonestada con la palabra en guardarlos el grande galardón muchas gracias Señor que nunca pensemos en el galardón pero que también Señor sabemos que que el galardón no nos será quitado, siempre hay premio siempre hay bendición para los que aman tu nombre y los que guardan tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén.